Este es el día de Shabbat, día glorioso, día de bendiciones, día de compromisos, día de retos también. Voy a esperar que todos los hermanos que están en la parte de atrás se acomoden, hagan todo lo que tengan que hacer, porque estoy plenamente convencido que el Eterno. Hablará en esta mañana y no quiero que ninguno de nosotros se quede por fuera. Así que voy a esperar con la debida cabanada, con la debida reverencia, que todos mis hermanos que están en la parte de atrás se ubiquen en las diferentes bancas que están acá. Amén. Bendito sea el Eterno. Mis hermanos, estamos en el mes de Abid. El 6 de abril comenzó el mes de Abid, nuestro primer mes en el calendario hebreo. Terminamos con el mes de Adar. Me s d e a Adar, cuando les decía yo en días pasados, mes de liberación y mes de alegría. De mucha alegría, y particularmente en mi vida, y en la vida de muchas personas, hermanos que están acá, que me lo manifestaron posteriormente, hubo mucha liberación. Mucha liberación. Claro,、eh, estas personas, estos hermanos,、eh, decían, hermano, no quiero pasar. A dar testimonio, pero se lo cuento a usted. Ya, bueno, pero la idea es que usted pase y dé testimonio de la liberación que el Eterno ha hecho en su vida. Por eso el Mulladar es un mes importantísimo. Tuvimos la, la fiesta de Purín y fue de grandísima bendición. Tuvimos también una vigilia muy significativa. Amén. Donde todos pudieron, o la mayoría de los alumnos pudieron, p e r disfrutar ó n d de esa vigilia. Realmente el calendario hebreo, todos los meses, tiene mucho significado. Y si nos enfocamos, nos enfocamos, nuestros ojos se enfocan en estos meses del calendario hebreo, cada mes tiene una bendición, un poder. Una santificación muy especial para cada uno de nosotros, y yo le doy gracias al Eterno porque en un d a particular se efectuó una gran liberación. Amén. Amén. La p a r a c i ó n de este día corresponde a Vallecra, Levítico, l e v í t i capítulo o c 12, de de 12 y 13. También está ubicada la Jactará en el libro de Segunda de Reyes y el capítulo 5 en adelante y el Código Real en Matitiajo, capítulo 10. Digo que esta paracha a va a ser muy significativa, muy impactante, porque el e temo estoy plenamente convencido que nos va a hablar de manera muy contundente en esta mañana. Nos va a hablar. Muy contundente, muy personalmente. Así que yo les pido, les ruego, por favor, que presten mucha atención en esta p a r a c h a Presten mucha atención porque hay palabra, hay palabra del Eterno. Antes de comenzar, p n antes de comenzar, e <coughs> a Vamos a orar. Todos inclinemos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito seas tú, Eterno Dios de Israel, que en esta gloriosa mañana tú nos vas a hablar, tú nos vas a bendecir y tú vas a estar con cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que así como hemos tenido este servicio de Abu d h a r i el Maravilloso de la t o r á en este día, Señor, te ruego que también en esta paracha seas tú el que a b r e aquí a tu pueblo. Cada palabra que salga de mis labios, yo suelo, te ruego que en nombre de Jesús a Macía, oh Señor, sean palabras tuyas, palabras venidas de tu misericordia, de tu corazón. Y así mismo te ruego, eterno, terminada la parachá, que también el grupo musical, el conjunto de jóvenes levitas, que van a llevar y van a completar la administración de este día para ti, Señor, tomas t u una unción muy especial en cada uno de ellos. Te lo ruego, Señor, Pon una, una, una unción muy especial para que tu pueblo sea completamente administrado en este día de Shabbat. Que todos los músicos, que todos los cantantes, cantores, que todos los instrumentistas también sientan de tu caruja, de tu presencia, de tu amor en este día de Shabbat. Por eso te ruego, Señor, habla tú en este día. En tu nombre, Amén. Nos ubicamos entonces, a p a r e n t e m e í t u l o 12 d e capítulo 12 de Levítico. El versículo 2 dice: Habla a los hijos de Israel y diles, de Levítico, vayaclá, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba, Y de a luz varón, quedará impura por siete días, como los días de su menstruación será impura. Aquí yo le voy a pedir a todas mis hermanas, madres, que ya fueron madres, futuras madres, pensemos en esto. Vamos a, a rememorizar un poco la historia. ¿Qué momento tan, tan significativo, tan importante, cuando dice aquí, cuando u n a m u j e r c o n c i b e y dé a luz un varón? ¿Recuerdan ustedes, damas, madres, cuando vieron, cuando alumbraron, cuando parieron ese primer hijo o esa primera hija? ¿Qué momento tan indescriptible fue aquel, verdad? Una experiencia totalmente preciosa, tanto para la dama, la madre, como para nosotros los padres. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija. Realmente este, fue una experiencia donde el solo hecho de saber de que nosotros habíamos orado para que el Eterno en aquel entonces nos diera el primer hijo. En perfectas condiciones de salud, en perfectas condiciones mentales, ya nosotros estábamos siendo bendecidos. ¿Recuerdan, mujeres, damas, cuántas personas, el mundo, hermanos, hermanas, le decían: para que tu hijo, para que tu hija nazca sano, toma esto. anda Para allá, compra aquí, compra allá,、eh, toma linaza, bastante linaza, le decían ¿verdad? a mi esposa, le decían, pero nada, absolutamente nada de eso es tan importante como la oración, p o r qué? porque ese hijo que venía o esa hija que venía ya se había orado previamente, se había orado al eterno. Y, da, y se había dado gracias porque venía perfectamente sano amén entonces futuras madres que están aquí no sé si hay alguna hay alguna futura madre le va ay, gloria a todos, allá, allá también está otra Rocío d i o s t e bendiga、y、bueno oren al eterno toquen su vientre cada día toquen ese vientre y oren al eterno y el eterno le concederá las p e t i c i o n e s de su corazón Y ese niño, esa criatura, vendrá, y oiga bien lo que voy a decir, vendrá absolutamente limpio y sin mancha. Anoten bien esta frase, sin mancha alguna. Vendrá limpio. Posteriormente vendrá el periodo de la purificación, de la mujer, que ya vamos a hablar, pero ya la primera respuesta está dada. Ese hijo suyo, al cual usted habrá orado, entiendo, José Antonio, entiendo perfectamente todo lo que está pasando por tu mente, y así lo siento, varón. Hay que seguir orando, hay que seguir orando. Ese niño vendrá. Sano, perfectamente sano. No debemos o no deben ustedes dejar la lucha. Amén. Gloria al Eterno. Dice en el versículo 3: Al octavo día, la carne del prepucio de él, del varón, será circuncidada. Realmente, e q es lo que e La circuncisión es señal del pacto, del, pacto de, del Eterno de Hashem con toda la descendencia de Abraham. Abraham se circuncidó a los 99 años y ese pacto ha sido perpetuo de generación en generación. Ahora fíjense bien: cuando antes de, de que sea circuncidado, Este varón, la madre, queda en un periodo de impureza, de impureza en la cual ella tiene que hacer sacrificio, dos sacrificios, dos, dos ofrendas al altar. ¿Por qué? Por la sencilla razón, por la sencilla razón de que ella está agradecida, ella está sumamente agradecida. Porque el Eterno le premió con un hijo o con una hija. Y no hay mayor agradecimiento que traer ofrendas al Eterno. Aquí dice que la mujer debe traer un cordero de un año y una, una tórtola de agradecimiento. ¿Por qué de agradecimiento? Justamente. Porque está sumamente este, emocionada. Con la vida este, alegre, porque ha sido bendecida con este varón, con este hijo. Amén. Entonces, en ese proceso de ella traer esa ofrenda, es como comprometiéndose ella también ante el Eterno para que ese hijo varón o esa o esa hija sea o esté al servicio de Del de e Eterno, dedicado al Eterno. Fíjese, no hay nada casual, no hay nada casual. Digo que no hay nada casual porque acabo de ver a la hermana v e r n a con su nieta, pasaron por aquí por la dotada en la presentación que hizo el rabino en días pasados. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Eterno, porque cuántas veces quisiéramos nosotros ver madres que dediquen de corazón, que dediquen de espíritu, de alma a sus hijos para el Eterno. Tremendo compromiso. Y la hermana Verna y su mamá, o sea, la hija de la hermana Verna, ellas saben el compromiso que adquirieron ese día ante el Eterno, primeramente, Y posteriormente, ante la comunidad, ante nosotros, ante la familia. Es un reto, es un compromiso. Y tomo ese ejemplo porque realmente cae. e n e s t o donde ellas de corazón trajeron al bebé, a la bebé creo, es Raí no la bebé, sí la bebé, y la presentaron ante, ante la comunidad. Son gestos de agradecimiento. Y estoy seguro, estoy convencido también de que ellas, la hermana Dorna, la, su hija, oran día a día por el crecimiento de, ese, de esa criatura para que el Eterno lo lleve, lo conduzca, lo guarde, lo prospere, le dé salud, le dé vida, en fin, le dé la vida que realmente todo lo ve necesita, todo muchacho necesita. El cuidado de la madre es muy significativo también. No necesariamente tiene que ser hasta los uh, uh, recién nacidos. La madre, la matriarca, en nuestro pueblo, la matriarca tiene un gran papel, mucha responsabilidad. Ella tiene que buscar la manera de educar a sus hijos. Hasta los seis años. ¿Cómo los va a educar? ¿Cómo los va a criar? Tremendo compromiso. Hay que b u s c a r Ella tiene que, que venir, orar, entregar su vida al Eterno y, e interceder día a día por esos muchachos, por esa familia, por esos hijos. Es, una, es algo realmente que no se queda allí, porque aunque los muchachos estén, los hijos estén. Con ella, con la madre, a medida, y aún a, a medida que vayan pasando el tiempo, que va, va pasando el tiempo, van cumpliendo años, 12, 13, ellos todavía siguen estando bajo la cobertura de su mamá, de su padre. Y si este padre y esta, y esta madre tienen una relación estrecha, muy estrecha con el Eterno, todo lo que e l l a s reciban, Todo lo que esta pareja reciba del Eterno se lo van a transmitir a su hijo, a su hija. La ternura, la misericordia, óigase bien, la misericordia con que el Eterno nos trata a nosotros, nosotros vamos a proyectársela a esos muchachos, a esos hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de Hashem ante nuestros hijos. Y el, el Eterno lo que quiere es bendecirnos, porque herencia de los hijos,、eh, perdón, herencia de Jacén, son nuestros hijos. Amén. Y el Eterno quiere bendecirnos, quiere multiplicar, que se multiplique la familia, quiere que nosotros tengamos hijos. Claro, estamos en crisis, hay crisis para conseguir las cosas, hay crisis para conseguir los alimentos. Pero el Eterno nunca abandona a sus hijos. Siempre habrá el alimento, el alimento y el sustento para cada varón, para cada hembra. Amén. Lo creemos. Así es. Hay que creerlo, mis hermanos. Entonces, yo les digo que, que la educación de los hijos no se queda allí. El muchacho cumplió. Bueno, mi hijo cumplió cuando hizo su barbizba a los 12 años, está allá, hija de n Abraham, y se acabó allí la, el cuidado. No, el cuidado continúa, continúa la atención, el monitoreo, el, el estar pendiente. Es decir, nosotros, como padres, tenemos una inmensa responsabilidad ante el Eterno, hasta el día. ó g a s e bien hasta el día en que ellos se casen y se vayan, porque hay unos que se casan y se quedan en la casa viviendo con los padres, q u é maravilla, ¿Mm? pero hay otros que se casan y se van hasta allí, hasta allí queda como que la. La, la, la, este, la dirección, la cobertura, el monitoreo, el, el, el ve n acá, el acomódate,、eh, vamos a la sinagoga, vístete,、eh, levántate, este, en fin, haz la tarea. Hasta allí, como que ya después que se van, bueno, si es hembra, el esposo que se encargue de ella. Y si es varón, la esposa que se encargue de ese muchacho. Pero ya nosotros cumplimos, amén. Y cumplimos y le dimos las herramientas necesarias, todas las herramientas necesarias para que ese muchacho creciera en espíritu y en verdad y en el conocimiento. Y como dice la Torah, nunca, nunca se apartará del camino. Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Nunca se apartará de él. Del de camino, es promesa del Eterno. Y es nuestra responsabilidad, mis hermanos, nuestra hermosa, grandísima, especialísima responsabilidad, darle la educación a nuestros hijos, darle、eh, la enseñanza,、eh, darles t o r a r a ellos cada día, no permitir que en ningún momento p u e d e n descarriarse. Pueden, pero u d e e n p ve acá, alarle la cuerda, mira, por ahí no te conviene, mira, ve acá, epa, shh, p a r a que h a un montigo, estás como, como que estás como, como desbocado. Para eso está nuestra responsabilidad como padres. Para eso está nuestra responsabilidad como pareja. Porque el Eterno lo que quiere es, entre todas las cosas, es que haya una unión familiar donde aquí, en esta ciudad de Jacob, todos estemos formados como familia. Amén. Y vengamos todos como familia, así como hizo la hermana v e r n a y su nieta, a presentar la herencia que el Eterno ha dado a nosotros. Amén. Levanten la mano aquí, una sola persona que esté embarazada. Allá mi esposa levanta la mano, pero ella está embarazada ¿eh? de, ay, de felicidad, embriagada, está embriagada, llena de felicidad. Entonces, realmente es, es un momento, son momentos tan especiales, experiencias tan irrepetibles que nosotros vivimos con nuestros hijos, que lo que queda es el recuerdo y buscar la manera siempre de estar con ellos, de llamarlos, si no están en casa, llamarlos, buscarlos, orientarlos. Que la responsabilidad es grande, y a quien va a demandar el eterno de esta responsabilidad al vecino, al rabino, a nuestro jefe de trabajo. No permiso, nos va a demandar es a nosotros como padres, y tenemos que rendirle cuenta a él de todo lo que hicimos y no hicimos por nuestros hijos. Amén. t Responsabilidad, m e e n d a r tremendo compromiso. Hoy en día, tener un bebé, tener una criatura, no es fácil, como está ocurriendo. o q u é cosas! Pero la responsabilidad y gloria al Eterno, por cada uno de los que estamos aquí en esta sinagoga, que tenemos temor al Eterno, que tenemos gran temor al Eterno, que podemos nosotros c o n t r o l a r n o s Podemos nosotros recibir enseñanza de las cosas que debemos hacer y de las cosas que no debemos hacer. Porque hay que ver las cosas que ustedes ven al otro lado del río. Al otro lado del río que vemos. Niñas de 12, de 10, 12 años ya embarazadas. El año pasado en el San Bill yo vi, le a mi esposo, b u e qué es esto? Uniformes escolares para niñas. De sexto grado, de, de, sí, de sexto y de séptimo grado. Uniforme de colares ya hecho para niñas embarazadas. ¿Dónde estamos llegando? ¿Eso es lo que quiere el Eterno para nosotros? No. Como padres, nosotros debemos todos los días bendecir a nuestros hijos. Que nunca, mis hermanos, nunca pase un día sin que usted bendiga cada mañana, cada tarde, cada noche, bendiga a su hijo. Que el Eterno lo cuide, que el Eterno lo prospere, que el Eterno lo guarde. Amén. No tenemos otra alternativa. La oración es nuestra única herramienta para que nuestra familia crezca y crezca en abundancia. Gloria al Eterno por eso. Amén. Fíjense que aquí en el, el, el 2:3, 12:3 12, dice: al octavo día. Deberá el varón ser circuncidado como señal de l pacto entre h a c é n y toda la descendencia. El pacto de la circuncisión, volviendo al punto que les hablé, el pacto de la circuncisión es un pacto que no ha sido abolido. Oiga bien lo que le estoy diciendo: no ha sido abolido, ni el Eterno lo va a abolir. Moshe, Moshe, no puede anular el pacto. No lo puede anular el pacto de la circuncisión. ¿Por qué? Porque ese era el pacto de quién? De los patriarcas. El Eterno le dio ese pacto a los patriarcas, a Abraham. Entonces, no se le podía anular ese pacto. Cuando viene otro pacto, lo que hace es engrandecer o darle mayor importancia al pacto anterior. Darle mayor importancia y rele relevancia y poder al pacto anterior. Por eso es que cuando m a s í a llega con el pacto renovado, ¿qué hizo m a s í a Darle mayor importancia al pacto de los patriarcas, al antiguo pacto. Y a ese pacto que nos dio m a s í a con el pacto renovado, lo que se hizo fue agregarle más elementos de. De santidad, elementos de bendición a ese pacto, y antes de que se me vuelva mi hermano Emmanuel, elementos de poder, elementos de poder. Entonces, ese pacto está establecido. Masía vino a darle más fuerza, más fuerza a ese pacto. Por lo cual, nosotros tenemos que cumplir con el pacto de la circuncisión. Si somos judíos, tenemos que estar. Circuncidados, amén. Gloria al Eterno. Vamos a entrar. Yo este quería、eh, esta para allá, que es muy significativa, como dije al principio, expresarla en dos partes: una de alegría y de bendición, que fue la que les dije al principio. Alegría y bendición. Alegría cuando nace la criatura. Bendición, porque es una bendición que nos está dando el Eterno a cada uno de nosotros, es decir, a cada familia, a cada madre, a cada padre, ¿verdad? Entonces, la otra parte la estoy llamando, la vamos, la, la, le di el nombre de obediencia y compromiso. Obediencia y compromiso. En el capítulo 13 del Levítico aparece. Algo muy interesante, vamos a leer que dice en el capítulo 13: Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante y se convierte en Sarat, Sarat, en la piel de su cuerpo, Será traído al sacerdote a Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La Torah está introduciendo aquí un elemento, o sea, algo muy delicado, como es Sarah. En algunos,、eh, es decir, lo conocemos como lepra, una forma de lepra. La lepra, en aquel entonces en la antigüedad, era una enfermedad sumamente peligrosa, delicada y contagiosa. La lepra, hay dos casos de lepra, caso de Miriam, p o r q u é ocurrió el caso de Miriam, o de la lepra en el caso de Miriam. Es en números 12, 1, 10. Números 12, 1, 10. ¿Qué pasó con Miriam a l l í Ella y, y Aarón murmuraron. Y esa murmuración tuvo una consecuencia muy negativa, muy fuerte. La murmuración, la lepra, la Shon j a r a la Shon j a r a trae como consecuencia física física ese resultado. Bueno, pero si buscamos ahí, revisamos, dice, bueno, pero Miriam, ¿qué hizo Miriam? ¿Qué hizo Aarón? Bueno, nosotros también tenemos comunicación con el Eterno, o sea, nosotros, el Señor nos habla a nosotros, pero ellos, ¿qué hicieron? Murmuraron, murmuraron. Y viene entonces la lepra a Miriam. Viene la lepra a Miriam. ¿Por qué? Por la Shonhara. ¿Qué significa la Shonhara? Mal decir, hablar mal de alguien. Calumnia. Con la mano de la derecha puedo decir mal, con la mano de la izquierda puedo decir decir. Decir mal. Aunque sea algo muy pequeñito, muy cortico, muy insignificante, con mucha sutileza, que yo diga algo en contra de mi hermana o de mi hermano, estoy haciendo qué? La Shonhara Paso a este punto, mi hermano, porque nosotros nunca nos escaparemos. Pero bendita sea la, la Gloria al Eterno que Él de día en día nos perdona. Nos perdona. Pero siempre estamos dados al murmurar, al decir:、ah, pero Yo lo dije sin ninguna intención. O sea, yo lo dije. Este, sin querer ofender, sin querer agraviarte, lo dijiste. Y no solamente lo dijiste, porque la Shonjara, el hablar mal, hace daño al que lo dice y quien lo recibe. ¿Quién lo recibe? Yo realmente no sé a quién más daño hace. Diga, Rabino. Exactamente, también. ¿Y de quién están hablando? Entonces, hay tres personajes involucrados en la Shonhara. ¿Quién habla? ¿A quién lo o y e y de quién están hablando? Delicado, peligroso, mortal. Eso. Hoy en día no nos sale lepra, para l a s h e r por eso. Pero nos salen otras cosas. ¿Verdad que sí? Nos salen otras cosas. ¿No s s a l e n qué? Insomnios, incomodidades, malestares y sobre todas las cosas se nos va la paz. Se nos ro eh, eh, no, Dejamos que el maligno, el que ya está condenado, nos quite la paz por la Sonjara. Un juicio, una palabra. Una, una, una cosa muy insignificante que le diga de mi hermano, ya eso es grave. Y aquí en la comunidad de Jacob, permita el Eterno, el Santo Israel, permita que eso aquí sea erradicado. Amén, sea erradicado, sea borrado. Que no haya ningún hermano, que no, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros caigamos en esa. En esa maldición de la Shonjara, de hablar un hermano contra el otro. Porque, bueno y repito, tres e s t a d o s a l l í involucrados, tres. El que la da, el que la oye, y de l quién se está diciendo. Y gracias por esa acotación, Raúl. ¿De quién, el, ¿De quién se está hablando? Hay que reflexionar, hay que pensar muy bien. Antes de hablar, antes de decir algo, muérdase o m o r d á m o s l o la lengua. Manuel, te va a tener que morder los ojos. <ríe> Estás durmiendo, Manuel. Hay que, hay que realmente morder, tenemos que mordernos la lengua. No seamos presurosos, ligeros en decir cosas que posteriormente. Tenemos que arrepentirnos. Pero ¿de qué vale la, el arrepentimiento? Cuando ya desatamos, cuando ya desatamos un a Un incendio. Se cuenta la historia de un, un, un rabino, algunos la conocen. Va un, un fiel de la congregación y le dice: Rabino, cometí este, la Shon Hará, hablé mal de mi hermano. y yo quiero pedirle perdón y quiero saber cómo yo puedo restituir aquello el rabino l e dice la responde bueno, eso es muy sencillo agarra una anguada llena de plumas la abres d e j a que las plumas h u e l e n y me las recoges cuando las recoges me las trae a los pocos días viene el varón y le dice rabino estoy cansado de caminar Eso es imposible. Ah, ¿te das cuenta? Lo que tú hiciste es imposible de resarcir. El daño que tú hiciste, esto está. Por eso es que, hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor permita que nunca nosotros podamos caer en esa condición de la Shonhara. La c h o n j a r a tiene varios, varias connotaciones físicas, es decir, cuando se cometen、eh, actos, cuando se cometen, cuando se dicen cosas, viene, la, viene el problema que a nosotros nos, nos atañe, nos, nos involucra. Pero también hay otro problema, que es cuando no lo buscamos. Cuando no lo buscamos, entonces la cosa como que se complica un poco más. Oiga bien lo que le acabo de decir. Se complica. Por favor, no olviden el término que les dije hace rato de sin mancha. Cuando el bebé nace precioso, limpio y sin mancha. Entonces, yo les voy a leer ahora acá. Un caso de lepra muy particular. El caso de Nahamán, el sirio. Ahí sí me voy a dedicar. Ustedes, los que tengan su Biblia, pueden buscar e el capítulo 5 de Reyes. Capítulo 5 de Reyes. Dice, y Nahamán, capitán del ejército del rey de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima porque por medio de él el Eterno había dado la victoria a Siria. Número uno. Número dos, p o n g a n bien atención. También el hombre, Sean a h a m á n era un guerrero valiente, pero leproso. Era un guerrero valiente, pero leproso. Es decir, la lepra ya la tenía. También, y habían salido. Número 2 dice, y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Nahamán. Y ella dijo a su señora, ah, mi señor, si mi señor estuviera, Con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Número 4. Nahamán entró y habló a su señor, diciendo: Esto y esto. Ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Siria dijo: Ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y Namán a fue y llevó consigo diez talentos de plata y seis mil siclos de oro. Y diez mudas de ropa. Sigo con la lectura, ya van a ver. También llevó al rey de Israel la carta que decía: Y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo n a d a m a n para que lo cures de su lepra. Número 7. Y sucedió que cuando el rey, de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso yo soy Dios para dar muerte y para dar vida para que e s t e me mande a decir que c u r e a un hombre de su lepra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al amigo como dicen por ahí? considerad ahora y ve como busca p l e i t o conmigo el número 8 y al oír Eliseo, el i c e o el hombre de dios que el rey de israel había a r r i e s g a d o sus vestidos envió aviso al rey diciendo porque a s r i e s g a d o tu vestido dile que venga él a mí ahora d i l e a ese personaje que venga a mí ahora Y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Nahamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y l á v a t e en el Jordán siete veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Nada mal, se enojó y se iba diciendo: He aquí, yo pensé seguramente él vendría a mí y se detendría a invocar el nombre de Hashem, su l o b y moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. Lo voy a dejar hasta ahí, hasta el número 11. Dice, y n a a m á n el número dice, y n a a m á n capitán del ejército de Siria, era un, un gran hombre. Un hombre de, de gran estima, de gran reputación, un hombre muy importante, un hombre respetado, muy respetado. ¿Pero qué? Era leproso. Era leproso. En aquel entonces, cuando se conquistaban ciudades, una ciudad de otra, de aquí, de allá, este, siempre habían、eh, personas que se las llevaban cautivas. En este caso, se llevaron cautivas a una muchacha. Así como también se llevaron cautivo a Daniel, se lo llevaron al profeta Daniel, se lo llevaron para, para Babilonia. Se llevaron también a, a nuestro gran Joseph. ¿Para dónde se lo llevaron? Se lo llevaron para Egipto, Israel. A esta muchacha, joven, se la llevaron, cautiva. Ahora, esta muchacha que hice aquí, ¿qué edad tendría? ¿Qué edad tendría? Para ese entonces, más o menos por lo que revisé, unos 15 años tendría la muchacha. A los 15 años, esa muchacha ya conocía del eterno, ya conocía de Dios, ya sabía quién era Dios. Y no solamente conocía de Dios, sino que sabía del poder, de la grandeza, de la magnificencia, de todas las obras que el Eterno podía hacer por, un, por una persona. Porque ya le dice aquí, le dice a Nahamán, o le dice a la, a la, a la esposa de Nahamán, que le dice. Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Se lo está diciendo una muchacha que fue cautiva, llevada de 15 años. A los jóvenes que están aquí, levanten la mano a los que se sienten jóvenes, hasta 28 28 años les voy a poner. e s cerrar uno. Baruch a s h e m 25, 18, 25, 20, 30 años. Qué interesante es saber, qué grande es saber, mis hermanos, que nosotros siendo jóvenes, yo pasé por eso, el rabino pasó por eso, la rebexa pasó por eso y muchos de los que están aquí pasamos por eso. Eran nuestros años fervorosos de juventud en los cuales nuestras vidas estaban entregadas al servicio del Eterno. Amén. Estaban entregadas al servicio para esa época de desde yo 18 años. Bueno, yo era no sé, casi director d e presidente de la DIEL. ¿Conoce la DIEL? Asociación de Iglesias Evangélicas Libres a los 18 años. Mi esposa andaba conmigo, era mi novia. Pero había algo en nuestra juventud, es decir, saber. Saber y entender que nosotros, o sea, ustedes como jóvenes, tienen una inmensa responsabilidad y compromiso y tienen aquí en sus propias manos. Tienen la bendición enorme de poder de dirigirse al Eterno y andar con Él y robar al Eterno y pedirle y contar con que el Eterno le va a conceder todas las peticiones de su corazón de acuerdo a lo que dice su palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el Señor, que así es. Bendito sea el Eterno, que Él va a Responder todas las peticiones de usted, como joven, con, de usted, lo que tenga sus problemas, se va a incriminar en la universidad. Señor, me voy a incriminar en la universidad, pero ya los cupos se acabaron. Eso no es problema tuyo. Déjale eso al eterno. Señor, voy a solicitar un crédito al banco, pero estoy en rojo. Eso no es problema tuyo. Joven, déjale eso al eterno. Señor, voy a solicitar una casa para ver si me mudo porque de aquí me están echando. d é j a l e eso al Eterno. Amén. Eso no es problema tuyo. Esa es responsabilidad del Eterno. Porque si tú eres un joven que cree en el Eterno, que ha confiado en él, que se ha arrodillado en el Eterno, al Eterno, que ha orado, que ha ayunado, que ha vigiliado, usted tiene derecho a contar con las promesas del Eterno. Amén. Bendita sea la gloria del Eterno. Y bendigo a todos los jóvenes de esta congregación, de esta sinagoga, porque siento y comprendo que son jóvenes usados y que creen en las bondades y misericordias del Eterno. Amén. Por eso pregunté cuántos se sienten jóvenes aquí. Ahora me van a decir, todos nos sentimos jóvenes. Ah, porque todos queremos recibir de las misericordias del Eterno. Por supuesto, todos van a recibir de las misericordias del Eterno. Hago este comentario porque realmente la juventud de hoy en día, mis hermanos, se ha puesto un poco ruda. Se ha puesto un poco ruda, incrédula. Pero bueno, y repito: el joven o la joven que esté aquí en Bella c o es un joven que tiene por delante sus retos, sus compromisos, y cree que el Eterno l o va a bendecir. Amén. Le va a responder, Amén. John, ¿confías en eso? ¿Crees en eso? ¿Tú eres j o v e y Hay trabajo, hay mucho que hacer, pero nosotros somos dueños del oro y la plata. Solamente lo que tenemos que hacer es poner la petición en manos del Eterno y él hará. ¿Cómo esta muchacha sabía de todas esas bondades, de todo el poder, perdón, de todo el poder? Para decirle a la esposa de Nahamán, mira, dile a, a, a tu esposo que vaya donde el profeta, que él lo sanará. ¿Algo sabía? O mucho sabía. Amén. ¿Qué hizo Nahamán? Veamos lo que hizo Nahamán. ¿Qué hizo n a d a m á n Veamos. n a d a m á n entró y habló a su señor diciendo: Al rey, Est esto y esto y esto ha dicho la muchacha esta, que es, la que es de la tierra de Israel. Esto y esto y esto ha dicho la muchacha esta. ¿Qué? ¿Mm? e s t e el s e sentido p e y o r a t i v o o sea, que usa n a m a n para dirigirse a la persona que le está dando la oportunidad de ser liberado de su lepra. Entonces, le dice el rey, ve, ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6.000 ciclos de oro y, y mucho. Bueno, se ha entrado en rica. Imagínense, 10.000, 6.000 ciclos de oro y 10.000 talentos y 10.000 de ropa. Ok. Aquí es política. Aquí hay política. En esta, n a a m á n Se dirigió al rey y le dijo: hazme una carta. El rey dijo: ¿Cómo no? Yo te hago la carta, te la preparo. Ven, carta de presentación, anda, corre para allá, aquí está, llévatela. Y te llevas estos talentos, y te llevas este plato, y te llevas esta mula de ropa. Bueno, nada más iba forrado, iba full. Y sobre todo con la carta de presentación del rey. Las cosas son así. Así se mueven las cosas. En el eterno se mueven así las cosas. Nosotros siempre queremos, de alguna forma, influir, influir, influenciar. Es decir, hacer las cosas como a nosotros nos quiere. c o s a queremos hacerlas. p i e n s e más o menos, l o voy a parafrasear algo así como lo que le dijo la carta que le mandó el rey a, a los, al rey Israel. Mira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ahí te mando a este muchachón para ver qué haces con él, a ver si le sanas de su lepra y cualquier cosa me lo atiendes. Y Si es posible, me mandas tu pin a ver si hablamos un rato. Eso es lo que yo más interpreto, más o menos interpreto. Es decir, cosas políticas, políticas. t a a h mándame tu pin a ver si hablamos. Las cosas del eterno no son así. No podemos confundir las cosas del eterno, que son espirituales, con estas, con las cosas políticas. Ya, ya, ya, nada más. ¿Qué le dijo la muchacha? Ve y busca al profeta. ¿Qué hizo nada m á Se fue donde el rey. Se fue donde el rey. Y buscó el apoyo del rey. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando llega el amán allá al, al rey, el rey rasga s u v e s t i d u r a Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién acaso soy yo, Dios, para dar vida o para dar muerte? No, rasga s u vestiduras. s a b e n lo que significa rasgar s u v e s t i d u r a Rasga s u vestiduras, rompe sus vestidos de rabia, de impotencia, la s rompe, porque él no es capaz De resolver ese problema, y es incluso dice: Este señor, este rey lo que quiere es pleito conmigo, ¿cómo me va a mandar a decir a mí que yo te salte, te, te, te sane de esa lepra? Yo no, soy, yo no soy Dios para dar vida, para dar muerte. Seguimos con el caso de Nahamán: Nahamán voy, va allá. A la casa de Eliseo. Cuando Madame llega a la casa de Eliseo, haciendo las cosas de manera contraria a lo que la muchacha le dijo, llega allá, toca la puerta, le contesta al mensajero de Eliseo: ¿Quién es? Aquí está la m a n está el rey, el capitán de Siria. ¿Qué acaso no me conoces? Yo soy, mira, tengo cinco estrellas, 25 aquí, este placa, s、eh, tengo todo esto tengo otro. Ajá,、ah, pero, pero que quiere? Bueno, yo vengo a hablar aquí con, con, con, con Eliseo. Ya, espere un momento, i c le contesto, espere un momento, le contesta el i s e el o criado, yes. i Mira, Eliseo, por ahí está un señor que te viene a buscar, que te viene a,、eh, quiere hablar contigo y quiere saber de ti. q u i é n es ese señor? Se llama Nahamán. Ah, se llama Nahamán. Ah, Nahamán en s e r i o Ve y dile que vaya a bañarse. Y que se vaya a bañar al Jordán. Y que se zambulla siete veces en el Jordán. Increíble, ¿no? Cuando el siervo le dice esto a A... a Nahamán, imagínense, aquí él se fue enfurecido, dice aquí, en grosso, pero Nahamán se enfureció y se enojó tanto que iba diciendo: e r a q u e yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre de h a s h e m Su r o a y moverá su mano sobre la parte enferma y curará mi lepra. Y ni siquiera sale a saludarme, ni siquiera sale a saber A, a ver quién soy. Pero quién se cree este bandido que no,、ah, no sabe que yo soy el rey, el, el capitán de, de Siria. Eso es grave. Estamos hablando. Del orgullo, de la altivez, de la soberbia de Nahamán. Nahamán estaba pasando por un. Nahamán estaba enfermo. Estaba enfermo físicamente y mentalmente. Y espiritualmente, perdón. Físicamente y espiritualmente. A veces nosotros, como que estamos así, ¿verdad? Estamos enfermos física y espiritualmente. Y no hayamos que hacer. Estamos luchando con Dios. Luchando de aquí, luchando para allá, y vamos、bueno, para acá, y Dios, y yo, las cosas tienen que ser así como yo digo, porque yo, este, tú sabes que yo, yo tengo influencia, yo fui para allá, yo conozco a aquí, yo conozco a todo el mundo, y sigo luchando con Dios. Yo lo、no、sé, mis hermanos, cuando le di al principio que, que le tenemos a hablar en esta mañana. Pero no sé para cuántos está hablando el Eterno, para cuántos de nosotros está hablando el Eterno hoy. Todos tenemos luchas, todos luchamos con Dios. La lucha se acaba, la lucha se termina cuando reconocemos que Él es el único, poderoso, grandioso, enaltecido. Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Es el único al cual nosotros podemos confiar y podemos rendirle toda pleitesía, todo honor. No c o n este señor que quería que el profeta se le arrodillara o el profeta le rindiera o le colocara una alfombra para él pasar. No. Así n o es. La lucha de cada uno de nosotros tiene que terminar. Y cuando termine esa lucha, cuando reconocemos que Dios es el que tiene el control de todas y todas, absolutamente todas las cosas. Amén. Nosotros no podemos contra eso. Nosotros no podemos luchar contra Dios. No, pero es que, mira, ve acá.、Eh, yo. Yo no voy a este s a b b a t porque. Eh, tú sabes este, se me complicó un poco la tarde y no, mejor yo voy otro día y no voy a la sinagoga no, yo, este, yo no voy a, a leer Torah porque estoy cansado hoy yo este, no voy a hablar con Dios hoy porque no voy a orar porque Dios sabe Dios sabe cómo está mi corazón, Dios sabe cómo es, él, él me conoce a mí, y Él sabe que si yo no voy a este c h a b a l bueno, iré e l p r ó x i m o e c h a b a l y Él sabe que si no voy a leer Torah, Él sabe, Él me conoce. Déjese de esos cuentos. s a q u e s e esas cosas mentales de aquí, del, del cerebro. El Eterno quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, en vida, ahora, no después, cuando ya estemos ya que no podamos ni siquiera dar un paso, que le sirvamos ahora. Amén. El Eterno lo que quiere es que nosotros le sirvamos ahora. No pongamos excusa a cada instante. No, mira, yo no puedo ir este, este fin de semana al ensayo porque, al ensayo al de, de, de, de, de los cantos porque eso es mío, voy a la playa. Me toca ir al cine. Ese día me toca ir al cine. No, no, porque ese día estaba apartado exclusivamente para yo este, estar con mis mis cuatro, mis amigos. ¿Mm? ¿Qué dice m a c h í a Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a dos señores. Lo dice. Entonces. Dejémonos de esos cuentos, sustituir una cosa por otra. No podemos nosotros luchar con Dios. No podemos engañar a Dios. Los que nos engañamos somos nosotros. Y cada día que luchamos con Dios, salimos derrotados. Ay, hermano. Nada m á n siguió con su lucha. Que por fin algo l e dijo y entendió, se acordó por misericordia del Eterno, se acordó de aquella muchacha. Ah, verdad, esta muchacha me dijo que fuera y que había un profeta en Samaria que me podía. Curar de la lepra. Cuando su, Namán a se acordó de eso, se acordó, ¿qué hizo? Obedeció. Pero antes de obedecer, antes de obedecer, fíjense lo que pasó. En el capítulo. En el versículo dice. En, en el 13 dice: Pero sus siervos se le acercaron. Gracias, b a r ó n Si puedes traerme un poquito de agua, por favor. Ah, ok. a k Bendito sea el Señor. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te dice? Gracias. Ládate y quedarás limpio. Eso no fue fácil. Eso no fue fácil. Pero su siervo, nada más es el capitán del ejército, nada más es el que se las sabe todas, nada más es el que tiene el control de todo. Ah, viene un siervo, m eso. Ve acá, este concho, mira. Este, ah, gracias. Ahora sobreabunda el agua. Jeje, amén. Mira, este capitán, con todo el respeto que usted se merece, con toda la investidura que usted tiene, Con todo lo que usted, este, mire,、eh, perdone que、mm, nos acerquemos a usted, venga acá, porque usted no le hace caso y se va y, y, y se v a a bañar allá, y se mete y se zambulle. ¿Qué le va a pasar a ese río si está contaminado? Bueno, y, y, y si usted va y se zambulle y se muere, ¿cuál es el problema? ¿Eh? ¿Cuál es el problema que se mueve?、Porque、con la lepra que tiene y el río contaminado, ya está listo y s a l i ó d e eso. Pero haga caso, ¿se dan cuenta? Los hombres de Nahamán le están diciendo: Vaya y vaya y vaya a bañarse, hágale caso, haga caso. Pero la altivez, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, el honor de Nahamán no le permitía ver más allá de sus ojos. Y se fue a bañar. Cuando los siervos. Fíjense que primero fue la muchacha, la cautiva que llevaron a Israel y unos siervos que también el Eterno escogió para decirle a Adamán, oye la voz del Eterno, oye la voz de Dios, oye la voz del profeta y ve a bañarte. ¿Qué te cuesta? ¿Qué vas a perder? Lo más que te puedas, puedas perder es que te mueras. ¿Qué dice acá? Lávate y quedarás limpio. Entonces él bajó y se sumergió siete veces. Tal como se lo había dicho quién? El profeta Eliseo. Escuchen bien ahora esto. Entonces él bajó y se sometió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño. Y quedó limpio y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue se puso delante de él y dijo ya continuó c ó m o quedó nada más después que obedeció c ó m o quedó limpio como la carne de q u i é n de un niño por eso al principio de la para allá le decía yo que cuando la madre tiene un bebé c ó m o nace ese bebé verá limpiecito sin mancha sin arrugas sin nada t o d A s las madres que están acá pueden corroborar lo que estoy diciendo. Yo lo puedo decir p e r o dos días después, porque fue cuando pude ver a mi hija. Pero las madres que. La, que Cargaron a su bebé en ese primer momento. Vieron a su hijo, vieron a su hija limpiecito, sin mancha, con la alegría, con la, con la, alegría, con la emoción, con la bendición de que el Eterno había correspondido con sus oraciones. ¿Cómo se sintió en a Amán cuando él sale de ese río Jordán tan contaminado, según él, y sale blanco, limpio, con, limpio como con la carne de un niño? Bendito sea el Señor. ¿Y quién puede hacer todo esto? ¿Quién puede hacer todos estos milagros? El Eterno, el Señor Todopoderoso, el s h a d a i nuestro gran Dios, nuestro gran Dios Todopoderoso. Él es el que puede hacer todas las cosas. Y nosotros somos sus instrumentos. Y ahora fíjense: aquí viene una parte muy importante. He aquí, él viene con toda su compañía después que salió limpio. He aquí, ahora conozco que no hay, no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Baruch Hashem. Lo está diciendo un capitán del ejército sirio, un pagano, lo está diciendo. Que lo de, Él lo único que tenía era alta estima, reputación,、eh, fama y era un hombre serio, pero era pagano. Él tenía sus dioses a quien servir, él no servía al dios de Israel. Ahora fíjense, dice: He aquí, ahora conozco que no hay lengua en toda la tierra sino en Israel. Te ruego, te ruego pues, que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero Eliseo le respondió: Vive Hashem, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Nahamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Nahamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos. Tierra, tierra, porque tu siervo ya no ofrecerá ofrenda de ascensión, ni sacrificará, sacrificará a otros dioses, sino a Hashem. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y más adelante dice, que Hashem perdone a, a, perdone a tu siervo, listo. Que Hashem perdone a tu siervo. El Eterno lo sanó, lo sanó físicamente, lo sanó espiritualmente, y él vino con un espíritu de agradecimiento y ya con un cambio de actitud. El agradecimiento de, de, de nuestras vidas, cuando el Eterno hace el milagro, en lo que sea. es más importante que la misma petición. Le he puesto miles de ejemplos en oportunidades anteriores de cómo debemos siempre agrade ser agradecidos al Eterno. Me sanó, me limpió, me dio lo que le pedí. Debo agradecer al Eterno lo que Él me concedió. No puedo ser、eh, egoísta, no puedo callarme. Tengo que compartirlo, tengo que decirlo, tengo que expresarlo, porque quizás algún hermano está pasando, alguna hermana está pasando por una situación similar a la mía, y yo necesito que esa hermana sea edificada, sea her ese hermano sea edificado con el testimonio, con mis palabras, con lo que el Eterno ha hecho conmigo. No puedo quedarme callado. No puedo quedarme callado. Tengo que expresarlo. Y si usted recibió un milagro de sanidad, milagro de sanación, usted tiene que decirlo, declararlo públicamente. Así como lo decía Machía a cada uno de los que él sanaba: Ve y di lo que se te hizo. Ve y di cuenta. Ve y di, ve y, y, y di lo que el milagro que se ha hecho en tu vida. Amén. El espíritu de agradecimiento, mis hermanos. Es muy importante. Ahora, un paréntesis, un paréntesis para que ustedes vean esto. Yo no entiendo a veces cómo suceden las cosas. Este rey de Israel, al que se le envió la carta, allí en Samaria vivía el profeta Eliseo. ¿Cómo, pueden, cómo puede un rey? Un rey estar con un profeta y no contar con el profeta. Vamos a ver si me explico lo que estoy diciendo. Había también en este rey un espíritu de rebeldía, no reconocer al profeta Eliseo. n a a m á n era un rebelde, soberbio, prepotente, pero también el rey de Israel, en este caso, También era un rebelde. Porque si yo tengo un rey aquí en mi comarca,、eh, yo como rey, tengo un profeta, en el caso de aquí el rabino, ¿a quién voy a acudir? Yo, como congregante, tengo que acudir al rabino. Tengo un problema, acudí al rabino. Yo no puedo tratar de resolver los problemas así a un hermano, a una hermana, no, no, al rabino, o a la rebexa, si, si es dama. El espíritu de rebeldía hay que combatirlo también. Nosotros tenemos que combatir todas estas cosas, mis hermanos. ¿Cuántos de los que están acá han sido bendecidos por el Eterno en estos últimos meses? Levante la mano los que han sido bendecidos por el Eterno en, estos, en este año secular. Oye, bastantes mal. n Barúa s e n Gloria, bendita sea el Eterno. Y e s a s manos que levantaron, ¿cuántos han pasado por aquí y han dicho, yo le doy gracias al Eterno por lo que ha hecho en mi vida? Aquí, pasado por aquí, por el Barro Hashim, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mis hermanos. Por misericordia de mis hermanos, tengo que hacerlo. Cuando Nadamán. Ya para finalizar cuando nada m á n nada m á n está en el hogar nada cierto José Antonio cuando nosotros vayamos a lo yo por lo menos yo alberto sé que i r a hablando en salir cuando también me reúna con nada m á n allá en el hogar nada te diré nada m á n qué grande eres tú Ale Qué grande eres tú, porque por tu actitud, por tu entrega y por tu obediencia, yo también obedecí al Eterno. Yo doblegué mi orgullo, doblegué mi soberbia, y aquí estoy, n a h a n estoy contigo. Amén. Allá en el h Olan Abad estaremos todos. En el h Olan Abad estaremos todos. Y allí veremos, nos veremos todos. Mis hermanos, para concluir, ¿cuántas madres? No quisiera que se pusieran de pie las madres que están acá presentes. Madres. Madres biológicas, madres biológicas, que han, que han escuchado esta palabra que el Eterno les ha dado y que saben del enorme compromiso que tienen en sus manos de seguir educando, enseñando, instruyendo, A sus hijos en el camino de la Torah. Madres que han sido guerreras, valientes, victoriosas por todas las cosas que el Eterno ha hecho con sus vidas. Ahorita en estos tiempos no traemos sacrificios, pero sí tenemos el agradecimiento, el dar gracias, el dar gracias al Eterno. Aquellos varones que también han escuchado lo que se ha hablado esta mañana y que por alguna u otra razón el Eterno también en circunstancias como la mía ha doblegado su, su orgullo, yo quisiera que se pusieran de pie su orgullo, la soberbia. Parachá, como dije al principio, es una parachá de alegría, de bendición, de alegría por la criatura que nace, bendición por esa criatura que nos da el eterno, de obediencia y compromiso. Cierren sus ojos, yo voy a elevar una oración por cada uno de ustedes. Cierren sus ojos. Ponan g su mano en su corazón. Bendito seas tú, eterno Rey, misericordioso Señor, que nos has dado el maravilloso gozo de la salvación, pero por sobre todas las cosas, Señor, nos has dado la vida, nos diste la vida. Gracias, Señor, porque nos diste l Una familia nos ha estado hijos. Gracias porque esos hijos no nos pertenecen a nosotros, sino que son herencia tuya, te pertenecen a ti. Pero tú no los estás prestando en estos momentos para que realmente podamos nosotros, Señor, educarlos, instruir, instruirlos, llevarlos por el camino de la t o r á Que nunca, nunca jamás cesemos en esta lucha, m i padre m i madre, de enseñar a nuestros hijos por el camino de la Torah, a enseñarles, Señor, que tú eres un Dios de justicia, que tú eres un Dios de amor también y de misericordia, y que tú te reflejas, Señor, que tú te reflejas. En cada uno de nuestros hijos, Señor. Bendito seas tú, Señor, eternamente y por siempre. Y, Señor, en estos días de crisis, en estos días donde nuestra sociedad está pasando por momentos tan difíciles de inseguridad, te ruego que en el nombre de Yeshua Nacía, Señor, tú protejas, protejas. Grandemente y guardes a todos nuestros hijos en cualquier sitio donde ellos se encuentren, donde ellos se trasladen, donde ellos se ubiquen, donde ellos estén estudiando, donde ellos estén trabajando, donde ellos estén en cualquier parte, Señor. Guárdalos, protégelos, apártalos. De cualquier tropiezo, apártalos de cualquier mal percance que se pueda presentar o que se quiera presentar. O h Señor, que nuestros hijos puedan habitar al a b r i g o del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, como está escrito en tu palabra. Bendito sea s tu Señor, bendita sea tu gloria. Y gracias, Señor, ahora te rey por nuestros padres valientes también. De una u otra forma, también hemos pasado por circunstancias difíciles, donde nos ha costado doblegar nuestro orgullo, donde nos ha costado rendir nuestras vidas delante de ti, donde nos ha costado entender que tú eres el que soluciona todas las cosas, Señor. Te ruego que tú. De ahora en adelante, que puedas recibir nuestro corazón, recibir nuestra solicitud y puedas ayudarnos, oh Señor, a entender que realmente sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, gracias, Señor, y te bendecimos en este día y que esta reflexión, Señor, donde hablamos de la alegría en mí. La bendición de un hijo, la Shon h a r á el maldecir de un hermano a otro, oh Señor, y sobre todo el orgullo y la soberbia que es como reflexión en nuestras vidas para ser y para tener siempre un espíritu agradecido. Bendito seas tú, Señor, eternamente y por siempre. Baruch Hashem, un aplauso al Eterno. Puedes tomar asiento, mi Señor.